Promover la educación en la cárcel es difícil, en el sistema penitenciario mencionemos que hay crisis. El hacinamiento es la gran consecuencia, y a muchos funcionarios no le importa su carrera. Cada prisión muestra clara situación, críticas evidentes que el preso empeore condiciones físicas. Esto lo ha mostrado estudios al respecto, el estrés del personal crece contra los internos, la sobrepoblación da consecuencia negativa, el odio de los presos se genera por requisas. Vemos el error falla el sistema de justicia, elementos Esenciales no buscan perspectiva La criminalidad ocupa espacios Importantes, la política, comunicación No al ignorante, donde está el humano Y dónde está el respeto Queremos un cambio o por lo menos conocerlo Las cárceles son Focos de violencia, las autoridades Compran más tecnología La donación es paz y esa es la Ustedes escuchan cuando presentamos eh, a las 8 menos cuarto el recuerdo de los compañeros muchas veces esta voz que recién escuchábamos de Kung Fu On Mi músico eh, que además tiene un montón de connotaciones, no sólo la música que hace, no sólo los contenidos que, que obviamente ya de por sí son para valorar, para difundir como lo hacemos nosotros hemos hablado con Luis Freda tanto en micrófonos como fuera de micrófonos también de, de Kung Fu y hoy lo tenemos acá, bienvenido primero que nada, buen día Muchísimas gracias, este, buen día para que, todos y todas alguien que ha hecho mucha música y que a nosotros nos ha venido muy bien también tenerla acá con nosotros música además vinculada también con una realidad que vos viviste hasta hace muy poquitos días eh, que fue hacerla también desde la cárcel y mostrar también esa mirada desde ahí adentro Hace tiempo que queríamos traerte la verdad, que desde que conocimos tu labor y Luis Freda nos, nos contaba, sabíamos que alguna vez te íbamos a tener por acá. <ríe> si no venía a tocar la puerta igual. <ríe> no, primero que nada agradecerle a Lucho, que Lucho es un, un capo, un tipo que, que, que sin. Este. Sin prejuicios y sin nada, este, lo invitamos a, a un programa hace como cinco años. Este, después que vimos una nota de él. Eh, Después de que él vio una nota en la diaria, él se arrimó a dar este tipo cursos allá de, de contabilidad de, de, de o de, de, de la experiencia que tiene él. Uh -huh. Y hizo unos cursos allá, estaba, estaban bárbaros. Y después se nos ocurrió de sumarlo a la, de arrancar un programa de, de cero, como quien dice, que era colectivo en que es porque todavía está. Este, y se sumó sin prejuicio, sin nada, iba todos los jueves todos los jueves para allá a Punta de Rieles llueva, trueno, reampagué durante cuatro claro, años claro. salado le encantaba, además, él siempre nos, nos comentaba cosas ¿vos tenés 34? 34 ¿y tenés dos gurises, un sí, par de sí, a Melina y a Santino muy bien Melina de 12 y Santino de 10 la verdad que tenemos pocas posibilidades, con músicos hablamos bastante dentro de, de no es un programa que se dedica a la música, es un periodístico, pero hablamos, pero tenemos pocas oportunidades, de hablar con gente que le ha tocado vivir la experiencia de la cárcel. Hablamos también bastante con el, el comisionado parlamentario, Petit. Petit. Eh, me acuerdo hace unos años, vos capaz que te acordás de la sesión, nos tocó hablar con un joven sobreviviente del incendio en Rocha, ¿te oh. acordás? De la cárcel que sí, eh, murieron 12, si no me equivoco. Yo estaba con Garsi. Eh, y por eso también valoramos esa parte, ¿no? Que te tocó ser de los miles. Ahora andamos en más de 12.000, nos, nos dijo 13.000, nos dijo en su inmensa mayoría jóvenes Que, ...que les toca ir a... ...que la vida los empuja para dentro de... ...de las cárceles en nuestro país... ...vos, ¿qué querés decir de esa experiencia? Primero que nada que... ...que está, que, que... ...un cinchón gigante de... ...de, de oreja al, a, al Estado... ...por preocuparse en meter en, en cana a... ...a los pibes y pibas... ...en vez de pensar en, en, en herramientas de rehabilitación... ...primero que nada... ...porque los números crecen por ellos... Este, la, para mí lo que tendría que ser fundamental es pensar las tenas, penas alternativas, ¿no? Porque no podés meter a alguien eh, en cana, yo qué sé, no sé, por qué, sé, no sé, por robarse una planta o, o mm. por insultar, o por desacato, cosas así, ¿no? Yo creo que te, tienen que haber o, otras cosas tipo, no sé.. Eh, trabajos comunitarios y las cosas se tenía que hacer un poquito más fuerte. Y no meter a alguien que, yo qué sé, no sé, te arruba una planta con alguien que te asalta. Uh -huh. Un banco te mata a alguien, cosas así, ¿no? Claro. Porque no, no tiene sentido. Y mentira, que mentira que los clasifican adentro de la cárcel, lo meten a todos juntos eh, en un lugar. Este. Después, eh, él, él lo da adentro de la cárcel, ¿no? Que yo lo transité y bueno, y. Y más o menos. A ver, si, si fuese en serio, la, la, la, la el tema de la rehabilitación eh, sería constantemente todos los días. Pa pa pa. Mm. Y los funcionarios se estarían todos preparados. Y no son todos, son algunos y algunas. No más, pero son muy poquitos, son la minoría la mayoría los tapa, o sea que y podríamos ir a, eh, un poquito para atrás también de eso, primero crear condiciones para que nuestros gurises y no tan gurises no tengan que terminar en la cárcel como bueno, te sí. pasó a vos eh, no, no es que les guste que, que nazcan con la vocación de, de hacer algo que los lleve a la cárcel ¿no? bueno, hay, hay varias maneras ¿no? yo soy un pelotino en potencia que me gustó la plata y me gustó querer robar y, y no, no, no tenía la necesidad y Y está, acostumbrarme, adaptarme a los vínculos en los que andaba, me, me llevó a quererme una película en la cabeza y querer dinero. Y esas cosas me llevaron a consecuencias, nunca... Mi idea fue lastimar a nadie físicamente, tampoco lo justifico porque fui aprendiendo de que, de que también lastimás psicológicamente a la gente, ¿no? Uh -huh. Porque también le estás quitando cosas. Y en ese sentido, no, no, no, no... También lejos de victimizarme, ¿no? Uh -huh. No, no, no, no. ...no trato de victimizarme ni nada... ...sino que en el proceso fui aprendiendo... ...y, y entendiendo... ...por eso estoy acá hablando de esto... ...claro... ...pero... ¿también? ...pero sí es cierto que muchos... ...son arrastrados... Por, por, ...porque no tienen las famosas oportunidades... Exacto. ...que la gente dice que quiere trabajar... Eh, ...puede... ...no trabaja el que no quiere... Exacto. todo ese tipo de cosas... ...son la gran mayoría, ¿no? ...yo que sé, recién ahora... Eh, ...que salí yo hace... ...casi 10 años estaba preso... ...y recién salí... ...y veo plazas por todos los lados... ...donde habían cantes... ...ahora... Mm. y son nuevas, relativamente nuevas no hace 10 años tan, ni hace 5 creo que hace mucho menos entonces es como que sacaste los cantes, pusiste plazas ¿no? y, y no hablemos de gobiernos hablemos mm -hmm. de acciones políticas, porque los gobiernos son, están de turno ahí un ratito, después son todos los mismos a mí mm. no este, entonces es, eh, es como eso ¿qué herramientas tiran para ahí? ¿para dónde a los fondos? hace poquito estaba mirando una publicación, no me quiero equivocar sacaron las becas para, para, de, de universidad para... para Para las la, la, la, la personas. Uh -huh. Sacaron las becas por los Puede recortes ser, presupuestarios. Hay recortes, sí. sí. Y, y, y, y, y suman platales al, al, al sueldo de los directores. No entiendo nada. Yo, en, en esas cositas, ¿viste? Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué, qué está...? ¿Cuál, ¿Cuál es? Estás cuidando tú eh, tu espalda un poquito más abajo, ¿no? Uh -huh. Para no decir una... uh -huh. <risa> Este. Entonces eso, uno, uno no, no, no es tonto. Y también esas cosas se conversan bastante dentro de la cárcel, ¿no? Porque tampoco soy el único... ...entre comillas rescatado dentro de la cárcel... ...de que de que quiere hacer las cosas bien... ...de que ya está, eso que para mí era... ...eso para mí estaba bien, ahora está mal... ...bueno, hay muchas personas que están... ...yo qué sé, transitando dentro del sistema carcelario... ...que trabajan, que... ...aportan desde de, de, de su interés... ...y también estudian, ¿no? ...y relativo a lo cultural también... ...y bueno, se conversan mucho esas cosas... ...y también lo, lo, lo vemos, entonces por eso... ...hay una negación total... ...te meten adentro de un lugar donde... Donde eh, la, la, la rehabilitación la mayoría de las veces es un, una pantalla. Porque si quieren rehabilitar, rehabilitan de uno. Uh -huh. Entre comillas, rehabilitan. Porque lo único que me tienen que hacer a mí es habilitar, no rehabilitar. Uh -huh. Habilitame, abrime la puerta y, y, y preguntame. ¿Vos vas a seguir robando o querés hacer las cosas bien? Bueno, ahí. Y ahí empieza a clasificar. El que quiere seguir robando, bueno, está... Eh, Eh, compañero que estás escuchando, lo siento hermano la, la habilitación es para quien quiera hacer las cosas bien ¿no? Uh -huh. entonces si, sí, esa es la movida y al que no, bueno, eh, convencelo convencelo, si somos personas que nos adaptamos uh -huh. ahora vos hiciste, perdón yo una una autocrítica si querés Kung pero desde la conciencia de hoy convengamos también que pesa mucho y los las estadísticas lo dicen en ese empuje para dentro de las cárceles el tema de la droga por ejemplo ¿no? que no les deja conscientemente a los a los gurises, este dar ese paso muchas veces caes una cosa te lleva a la otra la pasta base todo ese tipo de bueno de cosas. yo soy yo soy una persona que me, me empecé a involucrar en en ...en el ámbito delictivo... ...por la por la pasta, ¿no?... ...por la pasta base... ...empecé a drogar... ...y bueno... ...el, el, el drogarme... ...me llevó a estar en, en esos lugares... ...conocer la delincuencia... ...a ver quién... ...qué robaba... aunque qué se robaba... ...más fácil y todo eso... ...no quiere decir que... que ...a ver, todo pasa por uno, ¿no?... Uh -huh. ...no todos y todas... ...somos iguales... ...este... ...pero sí es gran influencia... ...en, en, en, en, en el acto de uno, ¿no?... La, la, la, ...pero la necesidad la droga, de, ¿no? de tener para consumir... ...lleva... Sí, veces claro. a... sí, sí, sí. Sí, sí, llega a robar, llega a sacarle cosas a tu familia, a tus amistades. Sí, sí, llega así, llega a hacer cosas que, que entre comillas están mal para engenerar uh -huh. la sociedad, ¿no? Uh -huh. Tenemos que hacer una pausa. Me gustaría después también saber qué, qué facilidades encuentra el que quiere rescatarse, como decías vos recién, el que quiere habilitarse. Eh, vos encontraste en la música, supongo, también una forma de de canalizar parte de tu energía, parte de tus ganas, parte de contar cosas y a partir de ahí también saltar algún muro ¿no? y que se conozca desde afuera. Después vamos a entrar también en eso y conocer un poco más también al músico, ¿no? si era músico antes, si fue músico durante, dónde empezó ese este Kung Fu que conocemos hoy. En eh, Manu, el trombonista de La Teja, te está mandando un abrazo y la oh. mamá, que está viviendo el Mar del Plata, está de 18, músico el Mar del Plata, madre, te están salvando, <risas> ya venimos que se vivió en una dictadura Cufú ombiga No son muertos no son muertos Lo que padecanzan en su tumba fría muertos son los que en muerte el alma lleva y viven todavía No son muertos No, no Lo que padecanzan en su tumba fría muertos son los que en muerte el alma lleva y viven todavía entre Bueno, seguimos conversando con Kung Fu, Ombi Ham, eh, este músico... No, el nombre hay que preguntarle, porque todos los damos, eh, ¿por qué este nombre? De... Bien, bueno, Kung Fu, a los 12 años, eh, me pone un compañero, eh, unos amigos, porque yo hice Kung Fu, y Ombi porque el espacio de yo y Valores en Cárceles, este, que transita dentro del sistema allá, Eh, ...me brindó la conexión con Sebastián Peralta... ...que es el productor de los dos álbumes... ...entonces, ponerle un Biham ...era como darle ese... ...marcar el... ...el, el, el, el legado de... ...el agradecimiento, ¿no? De, el eterno a, a Ombijam. Bien. Decía... ...nosotros miramos desde afuera... ...a veces también está muy satanizado... ...todo lo que pasa en, en las cárceles... ...y quería preguntarte, bueno... Eh, qué tan fácil es recorrer estos caminos, encontrar este la música o si hay esas posibilidades, si, si es, eh, si vos lo ves que, que existe eso, si se acompaña, si se apoya, si hay otros que están en la misma onda también de buscar un lugar hacia donde salir, este, una vez que estén afuera, ¿Cómo, cómo funcionan esos mecanismos también dentro de la cárcel. Bueno hay relativamente hay este se facilita que exista eso hay algunos, son muy pocos Pero hay algunos mecanismos, algunos mecanismos eran, yo qué sé, como, lo, como el, el sistema labinal y. pero pero son, son, son, son muy pocos a, a, a los 13.100 personas privadas de libertad que hay dentro del sistema, ¿no? Y que salen, eh, salen siempre, creo que por año, son 6.000, una cosa así, yo he escuchado mm -hmm. en los medios. Sí, y deben entrar 7 u 8. Claro, un poco más entran siempre. Este, la casa nunca pierde. <risa> el... Dentro del sistema, yo qué sé, no sé, eh, hay eh como unos recursos. ¿Por qué pero, vos encontrás para, para salir por ahí, la música? ¿Cómo, cómo llega a vos? Y, y bueno, uno porque se pone uno porque tiene la actitud atrevido, ¿no? De, de no tener barreras y no tener límite Creo que eso lo, La característica de uno también, ¿no? en, en, en perseverar. Estaba mirando ahí afuera y hay un cartel que dice. perseverancia. Sí, la... no. Saqué una foto. Es, es perseverar, ¿no? es no detenerte, tener esa, esa paciencia, esa, esa constancia, yo qué sé, no sé, yo quiero estudiar, bueno, bien, a estudiar, eh, hay pibes y pibas adentro de la cárcel, no sé si, si están enterados y que cursan universidad, mm -hmm. se, se comen literalmente los libros, hay personas que están trabajando dentro de la cárcel y se levantan a, la, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, yo qué sé, no sé, y en el horario que le permiten trabajar porque también es eso, ¿no? Este, si ves una nube y está lloviendo y no, hoy no se sale uh -huh. a ver, ah, hoy se puede salir y mañana, ah, se peleó fulano, vengano del otro lado allá no, no pueden salir uh -huh. entonces esa, esas trabas boludas porque es como que salgas y hay un accidente de tránsito y no puedes salir de acá adentro entonces es como eso es, es, te dan a entender de que no tienen control, no hay un control adentro de la cárcel Entonces está bueno también como individualizar los procesos, ¿no? Uh -huh. Fulano, se está comiendo literalmente los libros. ¿Para qué le vamos a romper las pelotas a ese tipo? Con el la, perdón de la palabra. Uh -huh. ¿Para qué vamos a joder a ese tipo si ese tipo está estudiando? Eh, por ejemplo, yo qué sé, no sé, el otro que está trabajando, trabaja. ¿por qué vamos a molestar al otro que está trabajando? ¿Le sirve al sistema que haya gente que tenga ganas así? Que... Ojalá que sirva, porque tiene que ser por ahí. Si nos llamamos rehabilitación... Uh -huh. Tiene que ser por ahí. Yo quiero pensar que por se ahí... se siente eso por parte de usted? Y general. bueno, hay algunas personas que te lo hacen sentir que sí. Algunas personas, ¿no? Uh -huh. Pero y... hay muchas, y muchas, y lamentablemente son autoridades que manejan y dirigen que no. Bien. Entonces, eh, ahí es donde uno se pone a pensar eso que vos decís, ¿no? ¿Le interesa o no le interesa el sistema? ¿Y la música? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo empezás a, a darte cuenta de que está bueno lo que te empieza a salir... Que hay, es adentro de la cárcel, es antes, ya tenías una vocación ahí musical, te gustaba hacer cosas, ¿cómo, cómo empieza. Arranca antes, arranca a los 14 años, este, por un por un disco, por un álbum de Eminem y también un poco de contenido de MTV. Después aparecieron disco de Butan Clan, este, el disco Forever, tremendos, tremendos álbumes. Y ahí fue uno metiéndose en el ambiente del hip hop en la Plaza de los Bomberos. Era el lugar de encuentro, punto de encuentro, los domingos, este, creo que era las 6 de la tarde, un poquito antes. Ahí se juntaban B-Boy, B-Girls, algunos MCs, algunas MCs. Este, y ahí empezabas a enterarte de dónde se tocaba, había toques allá. Mi primer toque fue en Amarcord, que lo cerraron el año pasado, fue sí. en Julio Herrera, Guiovis y Soriano. Legendario, boliche. Sí, bueno, ahí fue mi primer toque. Este. y está, después transitando ahí, pelota, el tema de la droga, me empezó a vincularme un poco, o paralelamente, y tal, no lo milite el espacio del hip hop, pero siempre estaba al tanto. Y después ta, está, eh, caí privado de mi libertad, pero me llevé esa herramienta dentro de la cárcel. También como la de la de saber manejar una computadora, o saber manejar una consola, este, por mis tíos, por mi viejo, que. Bueno, mi, mi mi mi abuelo de fue percusionista, estuvo en el quinto, este, ¿verdad? Oh, al abuelo Luis está allá en Dinamarca, le mando un saludo gigante y bueno, siempre hubo como un entorno musical ahí por parte este paternal ahí en el entorno a la música y bueno, mi tío hacía música electrónica, utilizaba muchos programas musicales. Yo fui metiéndole mano, aprendiendo, nunca hubo un taller, siempre Federico prendía la computadora y uh -huh. y exploraba. Y bueno, ahí empecé a entender, a cortar, a, a, a sacar graves, a subir la voz, cosas así, yo qué sé, no sé. Este, No no lo teórico, sino más bien lo práctico. ¿Y, y bueno el hip hop o el rap? Que no sé si hay diferencia entre una cosa y otra. En pero... realidad no hay diferencia, el rap está metido dentro del hip hop. El hip hop es un... Es una cultura donde tiene cuatro o más elementos, ¿no? Los cuatro elementos clásicos son el, el MC o la MC, que es el maestro de ceremonia, el rapero o la rapera. Uh -huh. Está el b boy y la B-Girl, que son los que bailan, break, o bailan, este, la, la, la música. El que pasa la música o el que pincha a los discos, que es el DJ, o la DJ. Uh -huh. Y también los grafiteros y grafiteras, ¿no? Los que pintan muros. Eh, este ojos. Es paredes. como un movimiento más amplio que dentro tiene el es rap una cultura, claro. Es una cultura, es una cultura que el rap está metido dentro dentro de ello. Pero también están este las personas que, yo qué sé, no sé, este dentro del, de, dentro de los eventos, personas que organizan los eventos, este, personas que hacen beatbox, el beatbox es el.. Pum, pum, pum, pum. no quiero hacerlo mucho por el COVID. ¿viste? <risa> Es este... toda la base, digamos, para... El, para el... Claro, y eso lleva mucho, porque hay muchos lugares... Mirá, por ejemplo, eh, estamos hablando de la cárcel, con textos críticos. Hay muchas veces que no hay luz. Y bueno, ¿sabés cuántas claro. veces salgó a, a Kung Fu dentro de la cárcel con el beatbox y hay algún rapero o lo que sea? <risa> y, eh, entre comillas, entreteniendo, pero también cultivando, ¿no? Porque está... Ta... ¿Y eso se paga? ¿Alguien vive de eso o, o, o, o se recibe dinero? ¿Alguien pone plata para que...? Alguien que hace Big Boss o que hace este DJ o alguien reciba un mango de eso? Bueno, eh, eh, sí hay, pero es, es poco. Es decir, todo depende, ¿no? Por, por ejemplo, yo agarro y, y como productor de eventos agarro, te veo a vos, que sos un, un, un, un tipo que hace beatbox o que, o que rapea, o que grafitea, o que lo que sea, este, te contrato. Y bueno, ahí agarras. No, no, no hay trabajo fijo, uh -huh. pero sí hay, hay como. Digo por la expectativa que puede tener cualquier joven que le gusta hacer algo que lo hace bien, porque le, a la gente le gusta, pero que capaz que no puede vivir de eso. Y, y que... Yo creo que te tenés que rebuscar. Por ejemplo, yo conozco grafiteros que hacen su. aparte de que hacen murales y lo hacen muy bien, este, tienen su marca de ropa. Y en vez de darle, darle vida a las grandes corporaciones como Nike, Guadías, o eso, no, le damos vida, yo qué sé, no sé a Seg Wear, que, que es uno de los participantes de la de, de, de Revolution Crew, una, una un como así como tantas Crew, ¿no? Sí. Y bueno Este que, que Y tienen ropas crew? re lindas Crew es sea? como una tribu ¿No? Uh -huh. eh, Revolution Crew eh, una tribu donde está Seg, donde está el SPM, donde está Lamín este, no sé, hay distintas personas en, en una tribu o sea que Eh, esto vos más a decir que ignorante este este muchacho no pero o este hombre pero debe tener que ver con todos los grafitis que se ven muchas veces que pocas veces se sabe bien qué es lo que dicen, no que hay en varias paredes de Montevideo que son como garabatos pero con forma determinada, una o sea uno entiende que hay algo ahí, una palabra o algo, pero tiene, supongo que tendrá que ver con esto, con una identificación de cada una de las y es de... una manera de manifestarse, ¿no? el hip hop es una herramienta para manifestar este lo, lo lo que vive y la que vive o lo que puede vivir otra persona o lo que pueden vivir movimientos no tiene que ser solo de, de uno de uno este va va, va por eso también ¿no? como lo mil, militás vos uh -huh. lo que haces y, y siempre tiene que ver con una especie de canto de protesta o sea siempre parte de un lugar de, de de confrontar con el con el statu quo digamos o o puede haber este canciones de amor, de, de te cuento, no sé, los arbolitos y los pájaros. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Yo me nutrí con, con el famoso Natch Scratch, que es español, que loco es un cantacuento, ¿no? Te puede, puede contar la vida de, de alguien, o, o puede estar hablando mismo de su vida, o, o, o del sistema. Uh -huh. Pero, ¿puedes hablar de todo? Yo qué sé, no sé, este, de la vida en general no sé, depende de como vos quieras, eh. la, la, la música es libre, sí. y vos tenés que vivirla así, tenés que vivirla libre, así como el dibujo es libre, el dibujo vos podés hacer lo que quieras, o el que pasa música es libre también, o el que baila, baila libre, te puede hacer gestos groseros como también te puede decir, pa, mirá eso, pa, me, me, me apasiona o me sí. o me rellama lo que está haciendo este tipo, cómo baila, yo soy durazo, no sé sí. bailar ni bailar, ni, ni, ni, ni, ni, yo el que sea, ni el pericón en la escuela <risa> cuando estábamos todos aceitados claro, y eso, subir las manos y un pasito por un lado, para el otro, Pero nada más <risa> taco, punta eso a se punta, taco punta a punta claro, y, y vos sabés que, que, que, que a mí me nutre mucho ver bailar a los pibes y pibas y así como a mil si no, viste, andá y mirá el, el, el 29 fue el final de Duelo de Estilo que son eventos que, que se hacen en noviembre Clandestino de Cultura Hip Hop, acá en Uruguay, que en noviembre es el mes de hip hop mundialmente. Y bueno, este, se hizo en la sala Lazarov, una sala preciosa, nueva, ahí en 8 uh -huh. octubre en el intercambiador, este, el cierre. Uh -huh. Y vos sabés que me llevé a mi hija y a mi sobrino a, a la sala Lazarov a mirar le, el duelo de estilos y fue ver. ¡Pah! Mirá cómo bailan estos pibes y pibas. Oh, ¿Entendés? Y es nutrirte de eso, yo que sé, no sé. Es eh, también lo, lo, lo que uno quiera, a ver, claro. ¿qué preferís? Yo que sé, no sé, te pongo un ejemplo sin sin sí, atacar a los sin atacar a los medios. Claro. ¿Qué preferís? ¿prender la tele y ponerte a mirar el informativo todos los días lo mismo? Que cuánto por COVID ahora no, eh, cuánto cual que se robaron, que esto, que lo otro, o preferirte a la sala, eh, un evento gratis donde están intercambiando cultura que ni siquiera es por algo, lo hacen por el amor al arte. Uh -huh. No sé, vos ves. Pero además un movimiento, lo hablábamos fuera de la pausa, y tenemos que hacer otra pausa con que que genera esto de que los gurises en la salida del liceo o las plazas se arman como esos duelos de, de rap, ¿no? que a veces hay gente que no conoce, que pasó en el ómnibus y ve una montonera de gurises con dos gurises mano a mano que piensen que están por pelearse o algo y no es así. No, no, el, el, el, el movimiento hip hop, el rap va creciendo a poquito y eso, y eso está genial. Lo, lo, lo, lo, lo que está de más es que los pibes, en vez de estarse, yo qué sé, no sé, Eh, drogando en una boca, o yo qué sé, no sé, o, o, o, o sea sí, piña, ¿no? ahí va. Están este eh, laburando su cerebro para transmitir palabras y lo que viven. Y todavía no solo eso, porque no, no es solo hablar Claro. si no es cómo lo hablan metidos arriba de la música están aprendiendo de música porque lo hacen sobre música sobre pistas de, de, claro. de beatmakers o... sí, si hay una cuestión de tiempo ahí que tienen que mandar claro. métricas de entonces están como eso también es el respeto porque hay comunidades no, no es que se juntan los pides eh, voy a batallar con él porque lo odio no, no se juntan pides capaz que se pueden decir cosas que, que, que se confrontan pero, pero se lo dicen con estilo y buscan la manera de cómo decírselo también yo qué sé no sé Hay, hay hay está bueno para la persona que, que, que tiene esos prejuicios y piensa por claro. fuera que se arrime, que no la van a correr ni le claro. van a insultar, ni le van a hacer nada es más, le van a permitir para que para que eh, escuche ¿no? que claro. está de más, yo el otro día iba por 18 y en la legendaria plaza de los bomberos <ríe> Había una tribu y bueno, ahí me sumé y me puse a rapear después de 10 años. Y eran más jóvenes que vos, eso sí. era. Ah, no esa, esa cosa. Después Mira. de diez años te tocó eso de, de, de encontrarte en el camino. De, de... Eso está interesante también, ¿no? Me Salado. imagino que te da el pasado algo internamente, de, de la primera y, vez que pudiste hacer esto después de 10 años. Y lo primero que hice fue sumar, me dije, no, no puede ser, pa. Y ellos la, capaz que no sabían quién es la voz. No, y por qué tienen que saberlo, claro, ¿no? ¿Por claro. qué que saberlo? Uno más ahí nos pusimos a, a rapear ahí entre, entre todos y salado, salado, compartiendo ahí. Para irnos eh, un mensaje a la pausa, eh, analía de Toledo, sobre las cosas que veníamos hablando antes, buen día, muchos factores, eh, no una perspectiva de vida posible elijo serpillo, andar ready, como dicen los gurises, por lo menos ando sonando, no valoro mi propia vida, mucho menos la del otro, empatía cero ni por mí mismo, un modelo capitalista que si no se visten con ropa de tres palos cada prenda y usan buen celular, no levantan una minita, inclusive las gurisas valoran mucho esa estampa y se le suman que si anda robando está divino el pibito, no sabes los regalos que me hace, querer sacar a la familia de la pobreza, falsa ilusión, obvio, después esa familia se rompe el alma para aguantarle la cana, tener un lugar donde tener una vida de mierda, pero tenerlo al fin, porque afuera no lo tienen y se frustran, en cana nadie les dice no servís pa' nada, ni un laburo te rescatás, creo que Analía junta muchas de las cosas. Todo que eso es dice, cierto ¿no? y muchas cosas más, ¿no? Todo eso es cierto y muchas cosas más. Muchas gracias Analía, por todos esos puntos. Ya venimos.